Vamos a saludar a Agustina Blanc, que es mascarera, trabajadora de teatro independiente. ¿Cómo te va, Agustina? Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos acá con a y e l e n Vitale y queríamos conversar porque, bueno, vas a coordinar en Cheje un, un taller y queríamos que, que nos cuentes. Sí, bueno, voy a estar el domingo、eh, dando el taller de proyectores caseros. Que, bueno, en, un proyector casero es un dispositivo pre-cinematográfico. Que consta de una caja de cartón,、eh, una lamparita dicroica y dos lupas, dos lupas escolares. Y lo que hace、eh, de esta forma tan,、eh, tan simple y analógica、eh, es generar imágenes. O sea, Generamos imágenes a través de la luz y de manera analógica. Y bueno, es un dispositivo súper bonito porque también depende de. O s sea, Esas a e imágenes son generadas por cosas que, que intervienen entre la luz y la lupa. Entonces se proyectan hacia el exterior, hacia una pared, por ejemplo. Entonces podemos jugar con distintos objetos para generar esas imágenes. Y bueno, está bueno no sé, para fotografías, para usarlo dentro de escenas también, para generar relatos. Bueno, es como algo así muy experimental también. Mira, el, ¿el taller va a ser de, de la construcción de estos proyectores o de lo que se puede hacer con esa herramienta? Las dos cosas. La、Ajá. primera parte es la construcción. Cada quien va a construir su proyector, que bueno, después quedan con eso y se lo llevan a su casa y pueden seguir jugando. Y después la segunda parte es comenzar a, a intervenir el proyector, a generar esas imágenes. Y una tercera instancia, o sea, esa es la etapa de exploración como personal. Y una tercera instancia, que ya va a ser como abierta al público, t i p o muestra, es、eh, eh, hacer como una especie de c h a r con una musiquita, todos los proyectores encendidos, y bueno, ir jugando entre la música y las imágenes que se van generando, armar ahí todo un, un, un show de imágenes, <ríe> de imágenes analógicas. Agustina, ¿cómo estás? Ayelán Vitalet e habla. ¿Cómo estás, Ayelán?、Eh, ¿También sos、eh, mascarera? Soy mascarera también, sí. ¿Y das talleres?、Eh, ¿Estás actualmente dando?、Eh, ¿Doy talleres? Actualmente no. Teníamos el tema del taller de las máscaras, es como complicado. o o c m Es un oficio que requiere mucho tiempo. Entonces, también los talleres generalmente son de meses.、Eh, y ahora habíamos, habíamos comenzado con uno. Estuvimos difundiendo un taller con dos amigas. Iba a ser un taller como de tres meses de duración, en tres módulos. Cada quien iba a dar una parte distinta desde el diseño, la construcción y el acabado. Y bueno, en problemas de salud de por medio con, bueno, con, esta, con este tema del dengue y demás. Y tuvimos que reprogramarlo y seguramente va a ser para el próximo cuatrimestre.、Uh -huh. Buenísimo. Eh, los proyectores, eh, eh, contanos a ver en qué lo, lo has utilizado y cuál ha sido la, el impacto. Bueno, yo lo, lo, lo usé para una pequeña performance sobre Batato Barea、Ajá. hace un tiempo. Y, ¿Dónde fue? Bueno, eso fue en un espacio acá en Córdoba que se llamaba Espacio Batato, justamente. Bien. Y era para su inauguración.、Eh, Así que fue en una. En, en, los proyectores también tienen algo como muy de lo íntimo y de la cercanía. No es como un proyector de cine que puedes、eh, proyectar como a varios metros. y、eso. Entonces s o e tiene algo como. Cargar. Hay que estar más juntitos, juntitas ahí, está bien. Sí, sí, hay que acercarse y, y ver el detalle también, ¿no? Me parece que hay algo ahí sensible que es lo que a mí me, me convoca y me atrae del. Del, del aparato, de, de la imagen que g e n e r a Entonces, bueno, lo usé para esa inauguración y era como con un compilado de audio de, de frases o de, de anécdotas de Batato Barea. Entonces, iba interviniendo con, con algunos dibujos hechos por mí y con algunos otros elementos y ahí, acompañando ese relato.、Uh -huh. Después lo usé para una obra de teatro que se llama Radio Popoética. Que justamente era como una radio ficcionalizada con, con mucha poesía y textos. Entonces, también en uno de esos momentos, sí, que ha, había un texto como sobre el amor y los h o m i c i d i o s también intervenía y apareció el trayector como acompañando e ilustrando esos, esos relatos. Y, y después. Y...、Ah, sí, decime. No, no, no, está bien, c o m p l e t a a Y después es como un aparato de juego. Yo lo tengo en mi casa y cada、mm -hmm. tanto lo armo y lo desarmo y pruebo cosas. Está ahí, ¿viste? Como. Agustina, ¿querés repetir cómo es que se hace? ¿Es una caja, dijiste, una lamparita y una lupa es... y algo más? Claro, es una caja, un poco más grande que una caja de zapatos, tiene que ser、eh, dos lupas escolares y una lámpara vitroica. Obviamente con la lámpara, porta lámpara, el enchufe, todo eso. Claro. Y nada más que eso, o sea, de un extremo va la lámpara y de, de la caja y de la pared contraria van las dos lupas. Entonces todo el espacio que tenemos de adentro de la caja es para poner y sacar cosas y mover.、Uh -huh. Entonces se usan, por ejemplo, cualquier cosa calada, puede ser como,、no、sé, telas de encaje, flores secas,、eh, plásticos, v a s o s de vidrio con forma, como todo eso nos da una imagen que se proyecta hacia el exterior de la caja. Y notas、eh, en las personas que toman conocimiento que de esa cajita sale esa imagen. ¿Qué, qué dirías que provoca? ¿Sorpresa? Eh, eh, a eso me refería con el impacto que causa. Ah, perdón. Es que hay, para mí hay dos.、Eh, se divide en dos. Hay gente que se, se emociona y le encanta porque tiene esto de que vos estás viendo. O sea, esto es lo que tiene lo analógico. Vos ves cómo se genera esa imagen. p u Esto si e que pongo acá y lo muevo así, eso se ve de esta otra forma.、Y、me parece que es algo que estamos perdiendo en el cotidiano. Ahora es todo、eh, virtual. Entonces no entendemos cómo funcionan las cosas. Sabemos que están ahí y ya. Entonces me parece que la magia de lo analógico y de la sensibilidad de esas imágenes,、eh, bueno, hay gente que le encanta y se vuelve loca, como yo, como un momento de niña así, de juego. Y hay otra gente que no. Que es como, ah, bueno. Qué pavada capaz que te dicen, claro. Claro, claro, claro. Entonces, puede ser cualquiera de las dos. Bueno, bueno, buenísimo. ¿Cuánto, cuánto se tarda normalmente en armarlo? No, es algo rápido. Bueno,、Bien. depende también, de, hay gente que quizás nunca peló un cable y armó un, un circuito, digamos. Quizás demore un poco más, pero、eh, 40 minutos como mucho. Y salud súper rápido. 40、ah. minutos, una hora. Bien, Agustina, vos qué, vivís en Córdoba, capital. Yo vivo en Córdoba, capital, sí.、Bien. Pero soy pampeana. Ah, sos pampeana. Ah, bien. Sí, sí, soy pampeana. De Santa Rosa. Tenés un tonito, que te está quedando, ¿eh? Ojo, te aviso, por si. <risa> Mira, cuando estoy en Córdoba me dicen de dónde sos. Y cuando estoy en Santa Rosa, que hablo como Córdoba es falo. Al final, una no es de ningún lado. <risa> es así. Es así. Es <risa> así, sí, sí. Tal cual. Bueno, Agustina, muchas gracias por el contacto.、Eh, si querés agregar algo más o repetir、eh, los días y horarios del taller、eh, para cerrar o, o decir lo que quieras, Bueno,、escuchamos. me gustaría por ahí compartir todo el cronograma.、Eh, soy, soy mala para la memoria, pero voy a tratar de hacerlo. ¿El viernes, el viernes 5 o 4? El viernes. Ah, pero, bueno, el viernes es, es, es río, tres, ¿eh? sí, sí, ahí escuchamos. Porque, o sea, vamos a la p a n t a junto con Tomás y Anola, entonces、eh, tenemos todo un cronograma de funciones y de talleres. Entonces, el viernes tres está en、eh, función de la bañadera o el derecho a la pereza en, en Chequia a las 20 horas, 20-30.、Eh, el sábado la misma función, pero a la tarde hay un taller que va a estar Tomás que se llama Atletas del Corazón. Y el domingo, s í está el taller de proyectores, que、eh, creo que comienza a las 5, se puede c h e q u e a r en la página de Manada Producciones, s í a las 5 de la tarde. Y después de eso,、eh, o sea, como cierre d el taller, es la muestra de estas imágenes, esta jam de música e imágenes. Y continuado a eso, va a estar Díptera, que es、eh, una obra en la que estoy en escena. Así que bueno, tenemos un f i n d e súper、eh, completo ahí para compartirlo en c h e j e Todo esto en c h e j e perfecto. Bueno. Todo en t u j e m e n o s en el taller de atletas del corazón que es con el. <ríe> Perdón, no, yo soy muy mala para la información, por eso tenemos dos productoras que son una masa y, y ellas condensan toda esa información.、Bien. Pero pueden consultar en el Instagram de Manada Producción. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias、Agustina. a ustedes por el espacio. Dale. Agustina Blanc es mascarera, trabajadora del Teatro Independiente, y va, bueno, nutrida actividad viernes, sábado y domingo en Cheje, la Casa Cultural.